es lunes 26 de diciembre vamos a empezar la última semana de 2022 y de forma sorprendente las noticias continúan no rebajan el nivel la glorieta en estos tres días eh, hoy mañana y pasado va a alargarse hasta hasta la una del mediodía así que el formato es totalmente distinto ...no tendremos a nuestra compañera Rosa Lucas... ...está de vacaciones, se, se las merece... ...así que la Glorieta amplía su programación... ...y le llevará pues entrevistas, noticias y música... ...hasta la una del mediodía... ...hoy vamos a hablar en estas tres horas... ...que nos quedan por delante... ...con el presidente de la Asociación de eh, Jóvenes de las vallas, ...porque por primera vez han realizado un Belén... ...en esa pedanía... ...queremos saber... ...quiénes han sido los, prom los promotores... ...el porqué... ...y qué... ...se puede ver... ...en el Belén... ...en su primer Belén... ...que han llevado a cabo... ...también hablaremos... Eh, ...sobre... ...las 11 de la mañana... ...con... ...responsables de las fiestas... ...de la Avenida de la Virgen... ...lo hemos contado... contado ...desde las 7 de la mañana... ...hoy... ...Tel está... ...preparada para retransmitir otro directo... ...a las 7 de la tarde es el pregón de Remesant... ...una de las mujeres, una de las profesionales de la comunicación... ...que más premios y reconocimientos ha realizado... Solo le quedaba por realizar un pregón... ...el de la, el de la Avenida de la Virgen... ...se lo encomendaron el pasado año 2021... ...pero le fue imposible porque las restricciones lo impidieron y se suspendieron los actos de la venida de la Virgen. Así que ella misma nos ha contado en las noticias que lleva dos años preparando ese pregón y que por tanto lo único que quiere es que se pueda conseguir esta tarde a las 7 pues transmitir el sentimiento que tiene hacia una sociedad venida de la Virgen que año tras año, desde hace más de 100, ha mantenido una tradición tan arraigada en esta ciudad y tan vinculada a las fiestas del Misteri. Y después, a las 12, tendremos a la portavoz de la policía local, a la portavoz de comunicación y responsable, María José Aranda, para hablar con ella sobre los consejos que debemos hacer para evitar los robos en viviendas durante esta época navideña, así que les invitamos a que se queden en las próximas tres horas con nosotros aquí en La Glorieta, porque tenemos mucho contenido, muchas noticias que darles y también muchos villancicos. lights on my street. I saw Santa at the mall, hearing kids' dreams. And all this end-of-the-year spirits got me so thankful. But I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 le dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubras que tienes el Seat Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Vieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este lunes, la Avenida de la Virgen inicia sus actos con el Pregón de Remesán Desde el Gran Teatro. Pregón de la Avenida de la Virgen. En directo, el lunes, a las 7, en Televis. Sponsors oficiales: Elche Vilas, Ernesto Joyero, Juan Fran Asencio, Restaurante La Posada, Piscinelia, Método Cristina Petrati, Amal Sol y Ferretería La Llave. ...quedan seis minutos para llegar a las diez y media... ...y lo han escuchado en esa cuña publicitaria... ...o más bien de promoción... ...Telelch va a retransmitir en directo esta tarde a las siete... ...ese pregón que va a realizar Remesan... ...después de tenerlo guardado dos años... ...esto es lo que nos contaba ella... ...y lo he tenido guardadito hasta ahora... ...y ahora es cuando estoy viendo la posibilidad... ...efectivamente, de que no se va a suspender... Y estoy en ello, ahí dale, dale, dale al pregón y cambiando fechas, porque claro, las que tenía eran correspondientes al año pasado, al año 21, y ahora estamos en el 22. Así que yo creo que no le habrá ocurrido a nadie ser pregonero durante dos años, uno sin pronunciarlo y el otro espero que sí. Bien, pues esto era un extracto de la entrevista... ...que le realizamos a Remesanz Sanz... ...con motivo del pregón... ...de las fiestas de la Avenida de la Virgen... ...que empiezan hoy con ella... ...pero no es la única protagonista de estas fiestas... ...también tenemos este año a un nuevo cantó... ...Iván Pomares, le entrevistamos... ...y lo que más le preocupaba hace un mes... ...era no quedarse afónico durante estos días. En cuanto a la preparación... Me estoy preparando la voz, porque es muy importante, porque te pasas el día gritando viva, por lo tanto te puedes quedar afónico. Así que estoy enseñándome a, a gritar y a no quedarme afónico. Luego, por otro lado, ensayar mucho la carrera, montar mucho, practicar el, el, la representación de la playa. ...pues ver muchos vídeos, ver cómo se hace... ...también es verdad que he estado todos los años... ...en los ensayos de, de la representación... ...entonces bueno, al final también vas aprendiendo ahí... ...los caballos que voy a sacar van a ser tres caballos... ...se llama Único, el Vencedor y Lucera". ...pues qué ganas tenemos ya de ver a Cantó en plena carrera... ...de ver también esa representación en la playa del Tamarit... ...el 28 de diciembre... ...y de ver a la Mare de Déu, a la Virgen de la Asunción... ...llegar a la ciudad desde la playa del Tamarit... ...para procesionar y recordarnos que ella llegó... ...con la partitura del Misteri... ...y este año, como se... ...era el pasado año, como se cumplieron 650 aniversario de su hallazgo... ...se prepararon una actividad, una procesión extraordinaria... ...no se pudo realizar, así que en este 29 de diciembre... ...festivo local en Elche, la procesión será extraordinaria... ...porque la Virgen no estará sola, estará acompañada... ...por las imágenes de los santos más populares de Elche... ...así lo dijo el presidente de la sociedad venida de la Virgen... ...José Manuel Sabuco... ...cuando presentó el programa de actividades en rueda de prensa. Una procesión extraordinaria en la que van a acompañar a la imagen de la patrona... Pues ...cuatro imágenes de las principales devociones populares del pueblo ilicitano. Esto es algo que ya se realizó en, en el quinto centenario de la Avenida en el año 1870 titulares de las parroquias de Elche de algunas pedanías del campo de Elche acompañaron en esa procesión y este año hemos querido hacer algo similar a lo que se hizo en 1870 con motivo de las efemérides del 650 aniversario La Glorieta con Rosmar y Alonso ...quedan dos minutos para llegar a las diez y media... ...y el programa La Glorieta Continúa... ...lo han escuchado ustedes antes... ...estamos preparando ya ese directo... ...de las fiestas de la Avenida de la Virgen... ...y mientras tanto nos trasladamos en este programa... ...hasta la Pedanía de las Vallas... ...porque allí hay una asociación... ...desde hace unos pocos años... ...la Asociación Jovens de Les Valles... ...que realiza también... ...muchas actividades... ...y todas tienen un objetivo... ...mantener viva las tradiciones... ...promocionar y divulgar... ...la cultura del Camp Delch, ...y sobre todo... ...los puntos de mayor interés de esta pedanía... ...ahora... ...acaban de... ...pues... Eh, ...realizar un Belén... ...el primer Belén... ...y se puede visitar ya en el Centro Social... ...así que queremos conocer... Eh, ...quién... ¿Cuáles son sus promotores? ¿Cuáles son los detalles de este Belén y sobre todo el porqué? Y para ello volvemos a entrevistar al presidente de esta asociación, que está más viva que nunca, Vicente Soler. ¡Mol buen día, Vicente! ¡Buen día! ¿Cómo estén? buenas festes, Rosmari. Y buen Nadal, Vicente Soler. Eh, ¿Por qué? qué el Belén en Guañ, en la Pedanía de los Valles? Me pues eh, en, en el cam desh como todos sabemos se vio también de una manera muy especial el Nadal y en la valla como no con siempre y cada yo que yo pensé que cada año mes eh, eh arraigamos mes de las tradiciones y vivirles de forma como editaban especial entonces eh el violín nace de una de una de una primera propuesta con casi todas las actividades que fueron en, en Bahía de Juventus Una primera propuesta, una idea de Fran, de Fran de eh, Sempede, que es va a proponer eh, pues, hacer un belén en la valla, que no, no entendí pero un belén eh, especial, particular, amb, eh, cosas típicas de la pedanía y del Cambels. Y ve, pues a partir de esa idea van a comenzar a contactar en la sociedad del NISTES primer, para informarnos a ver qué posibilidades tendrían de hacerles. De, de Pues, eces eces, eces e, cases y jogs tan espectaculas que fanéis. En de eerste le van contactar eh, Reyes, Reye, Reyes Soriano, que es que una donna que monta el Belén en la pedanía de La Joya, también Molboni. Molt en a, a partir de ahí van a comenzar ya ja en, en, en todo el montaje, la idea, la preparación y Finzara. Fins eh, el Belén está montat, y on on es el Joc el centre social de la pedanía, perquè és el centre social i no eh, un altre jog. Bel, eh, el centre social is un jog de afluència de gent, és un jog amb molts, o eh, sea, jo me estudi la se la seud i tots els entitats. I així la seud el jog, perquè tenim una sala especial a un ese, ese ese espectacular Belén que die een idee van a de idee en a partir van de idee, Rosana Pomar, die een eh, aantal butes hebben realiseerd, het is espectaculair en dan is ik dat de periode, en Social is een joke, een joke de encontre, aún eh, les, les cavalcades, on, eh, la gente junta para eh cualquier activ cualquier actividad en la pedanía entonces van a pensar que era el yog ideal. Ya la colaboración del ayuntamiento y el coordinador de, de bienestar social que han subido que hemos dado permisos y tal. Y sobre todo eh, la colaboración de los usuarios y usuarios de la sala, que era la sala de jobs de mayor, que también pues eh han colaborado para que eh, la sala la podamos utilizar in ese spy porque necesitaban un espacio muy grande para poder ubicar el Belén. ¿De ¿Cuándo se va a inaugurar? El van a inaugurar la semana pasada, es, eh, está en de estreno el, el día de Andrés, el día de Andrés va a ser cuándo van a comenzar las actividades de Nadal, que con medita van, bueno, ya, ya porque anemos a la en migraría, ya hay unas semanas de, de emoción, sobre todo la, la, la inauguración va a ser muy emotiva, pero... Het is en, ik het heb, Rosana, Fran, het is waar we zijn, het is waar we zijn, het is waar we zijn, het is waar we zijn, het we zijn, het is waar we zijn, het we zijn, het is waar we zijn, A part de digerir, la, la digestió des almendraus i des perongetes encara estem digerint la visita del Papa Noel que, que l'havien tindt de sabte i ja vam viure amb molta ilusió i emoció amb els xiquets i xiquetes de la valla i, bueno, i de tot el camp d'ells i ahi estem vivint en alt com fa ja 3 anys que quasi no podien viure-lo perquè este any ja tenim fora moltes esticcions que l'any passat eh, no es van deixar o els altres anys no ens han deixat viure -lo tan intensamente y qué es el que me está agradando el belén pues mira eh, la verdad es que está de teniendo eh, bueno en primer yo os convido a todos a que ni llevo a volverlo, eh porque contarlo no es despareguta lo que es el eh, diurelo y borelo allí eh, eh, en, en, en el centro social Divos que eh, es visitable durante todo el día eh, porque porque está de cara o sea, está de cara al, al, al exterior por volver desde el foro Y lo que mos, me está creando la atención pues es el yox, el yox de yox con día van de, de la pedanía. En eh, el, el Belén se, se representa el Spice de la Valle y del Cam en general. Pues mira, por un ejemplo tenía la plaza en, en, en el pie de la valla, en donde está el poblat eh del Belén. Luego tenim la, la, pal, la palmera de sa de braços que està en el Ordespins, també és molt molt coneguda eh, en, en la Valla. Tenim eh, eh, paenetes i navaetes del Candel, les tradicionals eh construccions del Candel, on on es representa el naixement de, de Jesús i, i, i la verdad és que han cuidat a de tal manera eh, els detalls eh que Rosana tenim una una persona super creativa que mes ha recreat eh en estañites, en esbotijo, en la tableta, les digues, bueno, es que el ja, contingut abans eh haig can elaboro. Tenim eh plantacions típiques del cambès, com son eh els horts de palmeres i entre niches mangranes, bancaetes en en, en paves hay que analizarlo tú y yo romari eh, ¿tins al 6 fins al sis de jenner fins al sis de jenner y eh, comedita van visitable durante todo el día eh, pero la pra ya con a fecha oscuro eh, el, el creador del belén es que han, es que han montado el belén y creado este belén and would ser también pues que, que tenga el efecto de yume entonces para las la praeta cuando ya se pa oscuro es cuando se aprecia el eh, pues el ese efecto de yume que también le da una particular eh pues vida a lo que es el el Belén. han tenido ayuda de la asociación de belenistas de Alge las sociedades de Nistes y van van comenzar a van a comenzar en el eh, eh, o sea el, el contacte porque realmente son una parte importante de, pues, bueno de, del trabajo que están en el municipio en el en el Belén que se monta en, en la Lorieta y y en está también el Belén tradicional y bien, eh, van a van contactar en ellos y eh, lo que van a hacer va a ser, va a ser pues un poco guiarnos en lo que podría ser maar bueno, de SABEO is dan a tope en el que es i, bueno, pues, mos, de belen, die is Montenegro. En de alguna forma, gaan ze ons van in de manier waarop hij se podría montar het belen. Después de ahí, pues, eh, el PREVAI en el de Rosana y de Frank, a segúd, ...han invertit econòmicament perquè al final no han tingut ajudes, de ningun, ajudes externes de ningún tipus eh i, i la creativitat, imaginació i sobretot la il·lusió eh, perquè este projecte hi espera en davant en tan poc temps i a més sempre primer que és tan ves o sigui, molta gent que com dia abans ten de les persones que que s'estan valorant és que eh, siga el primer Belén que és Monten de premier Belén, que, que Montem en La en dat het dan en in eh, que, que de details, que que espectacular espectacular in de visie, dat is tan dat se sta creëren daar aan Matesa en de Valle del Belénisme. Het is ook heel belangrijk dat het calcaire is, zijn dat het spectacular is, en dat het heel spectacular is, en dat het heel Has comentat les activitats que vau a començar la setmana passada amb l'arribada del Papa Noel. Continuareu. Què teniu preparat per al cap d'any? Bueno, pues mira, eh, la valla, des de fa uns anys, se viu molt, eh, molt a tope el que és el Nadal. En totes le, pues eh, les... Doncs això, els objectius de mantenir eh, les tradicions, de viure-les, que les pedanies no es queden en un segon lloc A la hora de, de, de oferir eses activitats, que, pues que al final és una forma de crear ilusió i ganes de viure en un joc com és el camp de les per a joves i a chiquets i chiquetes de, pues que ara mateix estan, estem, estan vivint eh, en aquest no era vídeos entorn que tenim en el camp de van a comenzar en, en la semana pasada en la inauguración del Belén, la Fileta Solidaria, que va a ser un éxito también. Es una, una, una otra tradición que se ha, ha creado en la valla y es que los chiqués y chiquetes eh, monten puestos para vender el yogués que ya no utilicen. Y eh, en lo que se saca se le dona a una ONG, eh, en este caso es Safami, eh, de Sagrada Familia de, de Carrus, una asociación que trabaja también personas eh, sin recursos para el Papá Noel y ahora nos queda el, eh, el Ford en Campden, eh, pues de descansen, pero comencemos a trabolto el día 4 de enero en la en la crida rey Max que tenemos que darle un atre es un atre momento de emoción y e ilusión que es la de Minguda a, a, a rey del Oriente. Entonces el día 4 chiquetes y chiquetes de de de la valla y de y es y es visitantes, pues tenemos un taller de haches en el centro social también, una otra forma de mantener la tradición de los haches que no vuelven que, que se pierda porque es muy bonito. Haremos un taller de haches y lo que harán es chiquetes, eh, chiquetes y chiquetes para un recorrido por la valla, en los haches sedes y eh, el lo que we atrae li, li, li denominem ser eh, soroy, lo que harán es chiques que durante ahora estos días están sese eh, us ya ja, ja y durante el recorregutan irán nada arrosegant esperen terre per a fer soroy. Entonces lo que pretenden es que en el soroy y el full... ...el reis del oriente en en la mingula, el día sin no se de que chiques y chiquetes de la valla Bolen eh, dan weer regal, en dan is mm het -hmm. pues een forma van defender la querida. En al die segund, de ja, cabalgada de Reis del Oriente, die, claro. como com siempre, is pues espectacular. Es, es no tengamos el de TENS, y una no. última cuestión: en, en a qué está de activiteit? El Reis, reis Max, eh, ¿cómo arribará a la, a la valle? ¿Cómo con no podía ser menos, eh, el cam eh, de elles, la valla, son rural, son de del pueblo y vienen en, en tractor, con ha de ser. El tractor es el que exporta, no en remol, y bueno, y les entidades de la tallanía, la estiqueta y son es que le van a preparar le el le, le, escarroces, eh, y mm -hmm. ellos le decorarán los carroces para que tenguen la benvinguda como realmente merece Que ganes eh? que endona Anarca pa la Valla i Vicent balans del any 2022. Com ha segut? Pues per nosaltres ha segut un any eh riplende de activitats, em moltes ganes de de continuar fent activitats que abans eh, no podien fer o o havia em tingut que modificar per per esto, sabeu, els anys que hem tingut enrere. I bé, ha segut un un any en el que Moratos saqué en valor la colaboración en otras entidades del Campes, como puede ser la C La Foya, como puede ser Matola.es, el Pinomar y eh i, pues donar, donar visualización a la extradición, que me están chantando a la Matesa, gracias a Volatos también, y donar valor en las actividades que se fan en el en la pedanía, en la valla y en el campage en, en Belgi en general. En lo que volem, bueno, de cara al 23 pues como no va a ser menos eh continuar y y y y bueno, multiplicar si puede ser eh lo que es la actividad y la la vida social en en la en la pedanía. Gràcies i bones festes. Igual men romari i moltíssimes gràcies. Com he dit abans, esteu convidats de la forma más bonita que se puede vivir que es en el Campbell's La glorieta con Rosmar y Alonso. Y como es un día de Navidad, vamos, el segundo día de Navidad... ...vamos con los villancicos españoles, con el gran Rafael. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños con canción la grata nueva dan En este día de amor y buena voluntad Navidad en la vida hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad. La vida en la vida hoy es la vida. Es un día de alegría y felicidad. Amor. A presa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad, champán para brindar, luces para el bellén y leña para calentar a los que se aman bien. La vida, la vida hoy es la vida. Es Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Es un día de alegría Y felicidad Het is een dag van de alegria en de felicidad. Sí, oh.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 Y un gran 2023. Desde la dirección y empleados de Restaurantes Águila Bar, os deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo. Águila Bar, para disfrutar cada momento. La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate.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 Si esta Navidad quieres poner una buena mesa, Mercados de Elche, Mercado Plaza Barcelona, Mercat Central de Elche, Mercat de San Josep, Mercado Plaza Madrid. Encontrarás los mejores precios, productos y la mejor atención. Mercados de Elche, Feliz Navidad, feliz compra. Concejalía de Mercados. Ayuntamiento de Elche. Si estás pensando en cambiar de domicilio, local comercial o vaciar un trastero o almacén... ...ponte en manos de Mudanzas Guerrero. Más de 36 años de experiencia en mudanzas en el hogar... ...mudanzas de empresa, pequeños cortes o guardamuebles... ...y con servicio de plataforma elevadora a cualquier altura. Mudanzas Guerrero os desea unas felices fiestas. Esta Navidad, la Plaza de las Jeps se convierte en la Plaza del Nadal... Mercado de Navidad, Casita de Papá Noel Cuentacuentos, Magia Este sábado, por la mañana A las doce y media La magia del mago Cachinocheve Ven a vivir la Navidad a la Plaza del Nadal En las chimeneas Hasta el 5 de enero Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de La Glorieta Con Rosmar y Alonso This run in black like silver line in skies Quedan 9 minutos para llegar a las 11 en punto, saben que la, el programa La Glorieta se alarga tanto hoy mañana como pasado mañana hasta la 1 del mediodía. Alargamos también las noticias y hoy tenemos una previsión eh, eh, informativa Una agenda de para este lunes 26 de diciembre en el que se va a entregar el premio de la ganadora de ese concurso de eficiencia energética. También esta tarde a las 7 Teleelche va a retransmitir en directo el pregón de las fiestas de la venida de la Virgen. Se realizará a cargo de Remesanz... La hemos escuchado en la entrevista que le realizamos hace un mes aquí en el programa La Glorieta, cómo tiene ya preparado ese pregón y cómo. ...afronta con mucha ilusión este encargo... ...de los pocos pregones eh, que todavía no había dado... ...porque hay que decir que Remesance es una de las mujeres... ...de los medios de comunicación locales... Eh, ...con más premios y reconocimientos que ha recibido... ...a lo largo de su extensa trayectoria... ...una mujer muy querida por estar siempre... ...por haber estado vinculada a las asociaciones festeras... ...todo aquel que la ha necesitado... ...ella siempre ha dicho que sí... ...ha estado ahí para ayudarles... ...y para divulgar el trabajo de los festeros... ...también, también eh, hoy tenemos rueda de prensa... ...de la oposición del Partido Popular... ...se acerca el final del año y muchos harán balance... ...pero en concreto eh, la rueda de prensa de hoy... ...es para hablar del trasvase Tajo Segura... Los regantes comenzaron 2022 en pie de guerra con movilizaciones... ...y lo van a terminar igual, con más movilizaciones en la calle. ¿Por qué? Pues porque la ministra Teresa Rivera... ...no cambia su hoja de ruta, quiere poner fecha de caducidad... ...al trasvase, quiere incrementar esos caudales ecológicos... ...de 6 a 8,6 eh, metros cúbicos por segundo... ...y eso para los regantes del Segura... ...es el fin de los desembalses del Tajo... ...sobre todo para riego... ...por eso ya llevan en este mes de diciembre... ...varias movilizaciones... ...la primera fue en Murcia... ...la segunda en Alicante... ...y terminarán en Madrid... ...el día en el que el Consejo de Ministros... ...pues de, apruebe ese plan hidrológico del Tajo... ...sin variaciones... ...porque había un anuncio del presidente de la Generalitat, Chimopuch, de que eh, se había llegado a un acuerdo con la ministra para no incrementar tanto los caudales ecológicos y reducir el impacto que iba a tener eso en los trasvases. Pero de ese acuerdo parece ser que en la última reunión del Consejo Nacional del Agua se dijo por parte del secretario de Estado que no se iba a cumplir. Por eso salió muy contento. García Page, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y decepcionados y engañados los responsables del sindicato central del Acueducto, los regantes del Segura y por eso ha estallado de nuevo las movilizaciones. De, to de todo ello se hablará hoy en las previsiones informativas. Además, la Fundación Pusol va, antes de que termine el año, ha querido convocar su primera reunión son noticias que vamos a dar a partir de la una con marga garcía y con iniciar martínez con todas las imágenes esta noche con salvador campello presentando el informativo telenit hay mucho trabajo también en esta recta final del año y hay un villancico el de rafael que lo teníamos preparado que sigue, que sigue emocionando. El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey. En le traen regalos en subieden su ron, pro -po Propo pom pom, propo pom pom. Han nacido en un portal de Belem. El menino viool. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agradece, Señor. mas tú ya sabes que soy pobre también no posee más que un viejo tambor Ropa pom pom rumpa pom pom en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino Lleva velé. Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropa pompon, ropa pompon. Tocando ante me sonrió, me sonrió, la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Deel met de de perfecte kerstfeesten. de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 Unas familias son de Belén y Reyes Magos. Y otras de Árbol de Navidad y Papá Noel. Pero todas, todas las familias son de Exponadal. Sí, atracciones sin límite, deporte, gincanas, magia y mucha más diversión para toda la familia. Exponadal, del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en IFA. Consigue tu entrada más económica en feria-alicante.com. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 ¡Felices y reivindicativas fiestas! La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 11 en punto de la mañana de este lunes 26 de diciembre. Seguiremos disfrutando de las temperaturas primaverales. Ayer, el día de Navidad, se alcanzaron los 24 grados de temperatura en algunas pedanías. Y hoy volvemos a tener también eh, temperaturas altas. Ahora mismo el termómetro de Teleel te Tele indica 16, pero según la previsión de Bordonado puede subir hasta los 22 grados. Y así hasta mañana. Mañana martes, dice Bordonado, que bajarán un poco las temperaturas... ...pero aún así vamos a tenerlas elevadas para esta época del año. Comenzamos, por tanto, la última semana de 2022... ...iniciando la cuenta atrás para despedir el año... ...que empezamos con las mascarillas puestas, lo recuerdan... ...y lo vamos a terminar con la recuperación de la normalidad... ...pero con un mundo que cada vez está más cerca del abismo nuclear. Mientras tanto en Elche, pues hay proyectos que siguen sufriendo las consecuencias de esa guerra de Ucrania, ya que la inflación ha dejado desiertas adjudicaciones, ha encarecido proyectos y ha demorado la ejecución de la inversión pública. Ahora nos vamos a adentrar en 2023, año electoral, así que hay que armarse de paciencia. Les deseamos que tengan mucha, que no la pierdan cuando vean el trasiego de candidatos electorales que van a pasar por esta ciudad para prometer, anunciar y vender actuaciones, la mayoría van a ser totalmente inútiles. ...Glorieta, con Rosmari Alonso. Pasan tres minutos de las 11 de la mañana... ...y les estamos contando que después de los días más señalados... ...del inicio del invierno, Nochebuena y Navidad... ...hoy comienzan las fiestas más arraigadas de Elche... ...y vinculadas a nuestra fiesta al Misteri, las de la Avenida de la Virgen. Esta tarde a las 7 en el Gran Teatro, Remesant se da la pregonera. Lleva dos años preparando su pregón ya que no pudo realizarlo debido a que se suspendieron los actos por la pandemia en 2021. Teleelcha a partir de las 7 va a retransmitir en directo ese pregón desde el Gran Teatro. Ahora que hemos recuperado la normalidad vuelve estas fiestas de la avenida con importantes novedades. La más destacada es que estrena, se estrena como cantó Iván Pomares. Ya nos dijo aquí en el programa La Glorieta que desde pequeño su sueño... ...como el de todos los niños de Elche... ...era llegar a representar el papel del guardacostas... Francis Cantó... ...así que veremos a un canto... ...con sus sueños realizados... ...y también su principal preocupación es... ...no quedarse afónico en estos días... ...porque necesita su voz... ...para hacer ese llamamiento tradicional de los ilicitanos... ...a la playa... ...porque hay que acompañar a la Virgen... ...de la Asunción que viene por mar hasta la Basílica de Santa María. Y otra de las novedades es que esa Virgen de la Asunción va a procesionar este año de forma extraordinaria junto a más imágenes de los santos más populares de la ciudad. Así lo dijo el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, José Manuel Sabuco, durante la presentación del programa de actividades y hoy, hoy también hemos escuchado el eh, mensaje del alcalde no de forma íntegra eso lo escucharemos dentro de una hora, sino en eh, varios trozos, como por ejemplo así comenzaba el alcalde su mensaje de este año transmitiros un mensaje de afecto y desear a todos y todas felicidad salud y paz Deseo que estos días podamos disfrutar de la convivencia con amigos y familiares y de todo cuanto nos ofrece nuestra querida ciudad. Así comenzó el mensaje de Navidad. del alcalde lo grabó en plena Plaza de Baix, Duró, dura menos de tres minutos y apela en él al fin de la guerra, deseando que 2023 sea un año en el que se pueda avanzar en el empleo y en la modernización de la ciudad. Permitidme para finalizar que formule en nombre de todos el deseo de que 2023 sea el año del fin de la guerra en Ucrania, que sea un año que nos permita continuar avanzando en empleo, empleo de calidad especialmente para los jóvenes, un año sin violencia contra las mujeres y que la ciudad... ...todos sus barrios y pedanías... ...continúen avanzando, mejorando y modernizándose... ...pero ante todo deseo que los 234.000 ilicitanos... ...pasemos unas muy felices fiestas. Y el sábado el alcalde y el concejal de Seguridad Ciudadana... ...visitaron las instalaciones de la policía local en Mesalina... ...para felicitar la Navidad a los agentes... ...que durante estos días cubren las guardias... ...y agradecerles el trabajo que realizan... ...estando en unas fechas... ...tan señaladas. Hoy hablaremos con la portavoz de comunicación... ...de la Policía Local... ...sobre qué consejos hay que dar o tomar... ...para prevenir los robos en las viviendas... ...durante las Navidades... ...y también ahora, pues vamos a hablar de... ...abrimos la crónica de sucesos... ...porque la Policía, tanto nacional como local... ...sigue trabajando para combatir el delito... ...en el municipio... ...concretamente la nacional, al igual que la local han reforzado la vigilancia en las zonas comerciales. Fruto de esos dispositivos, se ha detenido por parte de la Policía Nacional a un hombre de 52 años, de nacionalidad española, que cometió cinco robos en comercios, siempre con el mismo método. Aprovechaba que los dueños se iban a comer y no bajaban las persianas exteriores para forzar solo la puerta principal. Se llevaba dinero y los objetos de valor que más les interesaba. Y la Policía Local y Nacional en un operativo conjunto han desarticulado una organización criminal compuesta por 13 personas por simular accidentes de tráfico para después cobrar indemnizaciones de compañías aseguradoras. La investigación reveló que dos de las personas eran las encargadas de organizar los accidentes daban nociones a otros sobre cómo golpear los vehículos e instrucciones de cómo reclamar al seguro para cobrar la indemnización por lesiones nunca sufridas. Además, todos los investigados eran familiares o amigos. A los arrestados se le atribuyen varios accidentes ficticios, ocasionando perjuicios económicos superiores a los 50.000 euros. Los detenidos de entre 23 y 60 años fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Elche y no se descartan más detenciones, ya que la investigación policial continúa abierta. También la policía local ha detenido a un joven por tratar de agredir a los agentes eh, tras acceder borracho a un restaurante de Arenales con la persiana echada. Cuando la patrulla lo sorprendió dentro del establecimiento este intentó golpear a los efectivos municipales y no colaboró en ningún momento en su identificación por lo que fue preciso contactar con la policía local de Elche, quien lo detuvo el pasado domingo 18 de diciembre a este joven ...de 22 años, por atentado a los agentes de la autoridad. Con esta noticia cerramos el bloque de la crónica de sucesos... ...para seguir con las noticias de este fin de semana... ...porque ayer, el día de Navidad, se inauguró... ...el Belén viviente de la Asociación de Pobladores... ...con la representación de la Sagrada Familia... ...en la zona de Traspalacio... Un Belén más vivo que nunca, porque ha recuperado todo su esplendor tras los años de restricciones por la pandemia. El jueves volverá a abrirse el Belén, ya que es festivo en Elche, al igual que el viernes, sábado y el 6 de enero. Cerca de una treintena de personas dan vida al Belén viviente, que recrea, además del pesebre, el Palacio de Herodes y una población judía con sus viviendas, mercados y comercios. El presidente de la Asociación de Pobladores, Pausen Pérez... ...señaló aquí, en este programa, la glorieta el pasado viernes... ...que han reforzado las escenas incorporando más atrecho ...y más actividades para el disfrute de los visitantes... ...y sobre todo de los más pequeños... ...que esperan ver lo más espectacular... ...la matanza de los santos inocentes o los bebés... ...que se incorporan al pesebre, Pausen Pérez. Bueno, yo creo que al final... Eh, lo que más llama la atención siempre es la familia, porque al, al haber un bebé, pues la gente, no sé, como que le tiene más aprecio, pero sí que es verdad que el día de la matanza de los santos inocentes, cuando Herodes eh, ordena matar a todos los niños, eh, creo que es una representación que, que se espera mucho, que la gente quiere verla, como los romanos van de casa en casa buscando al niño… Y bueno, digamos que, que eso, en cuanto al PC de la Sagrada Familia y por otra parte a los romanos. Los romanos con sus escudos, sus lanzas, eh, todo eso llama mucha atención, sobre todo a los más pequeños y es algo más, más vistoso. Y los ilicitanos se volcaron un año más con la campaña Solidari solidaria Solinavidad de Teleelchi y Teleelch en Radio Marca, en colaboración con la asociación de voluntarios Concienciate. La plaza de Baix fue el punto de encuentro de centenares de ilicitanos que se acercaron para traer alimentos y productos no perecederos y donarlos a las familias más necesitadas en estas fechas tan señaladas. Sol y Navidad se retransmitió en directo durante cuatro horas de radio con invitados y entrevistados el pasado viernes. Además fue una jornada totalmente festiva gracias también a la colaboración de empresas y proveedores que nos han ayudado para hacer de Solinavidad una de las campañas solidarias más populares de las navidades en Elche. Y se lo debemos desde hace ya muchos años a nuestra compañera Rosa Lucas, que está de vacaciones y por eso hoy hay Glorieta y no su programa. Entre amigos, antes de irse de vacaciones, hizo esta valoración del trabajo en Solinavidad la gente de la ciudad, los ilicitanos, empresas, se hayan volcado un año más con nosotros y hayamos podido recoger tantos alimentos. Al final nosotros solo somos el medio, ponemos lo que tenemos, que es afortunadamente esa voz de radio, televisión, todo este tinglado que hemos montado todos los compañeros y nos hace muy felices el hecho de que, bueno, pues que Elche sea tan solidaria y siempre responda cuando les llamamos, en este caso, para este evento. Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know And everyone you meet Oh, the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you Kiss her once for me Have a holly jolly Christmas And in case you didn't hear Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year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 Y un gran 2023. ...pues cuando pasan 16 minutos de las 11 de la mañana... ...y antes de la siguiente entrevista... ...es momento de recordar los acuerdos más destacados... ...de la última Junta de Gobierno local... ...la que se celebró el pasado viernes... ...hablamos de Arenales del Sol... ...porque después de ver cómo su playa ha recuperado... ...ese espacio dunar donde estaban las ruinas del viejo hotel... El viernes se aprobó en junta la reurbanización del paseo marítimo. En total se ganarán 100 metros lineales de paseo con un ancho de 5 metros. También se instalará una pasadela de madera que comenzará desde el propio paseo y acabará en la playa, es lo que nos explicó el portavoz de la Junta, Héctor Díez. En el caso de la aprobación de este proyecto de urbanización, lo que supone es, por un lado, ganar unos eh, 100 metros lineales nuevos de paseo con un ancho de 5 metros que actualmente están vallados con esa regeneración lunar pero que van a permitir alinear totalmente el paseo con las manzanas norte y sur que saben que hasta ahora estaba limitado por el muro del antiguo hotel y actualmente está limitado por un vallado provisional que ha realizado Costas. Y vuelven a salir a licitación las obras de remodelación del Paseo de Germanías. El equipo de gobierno ha tenido que rehacer los pliegos de condiciones después de que la oferta quedara desierta. Además se ha reducido, se ha tenido que reducir el plazo de ejecución de las obras para poder cumplir con los plazos del plan Edusi y evitar devolver los millones de euros que van a venir. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Han vuelto a salir a licitación las obras de remodelación del Paseo de Germanías. Tras quedar desierto el último pliego, el Gobierno local se ha visto obligado a modificar las condiciones y dotarlas de mayor flexibilidad para evitar que vuelva a quedar exento de propuestas. Una de las novedades del pliego es que las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses y no de un año, como anteriormente. Los trabajos consistirán en reurbanizar el Paseo de Germanías, quitar la cruz, sustituirla por un monumento en homenaje a los derechos humanos, crear un espacio musealizado del refugio de la guerra civil y cambiar el pavimento entre otras cosas. Todo ello tenía un presupuesto de más de 800.000 euros pero debido al encarecimiento de los precios, los trabajos ascienden ahora a más de un millón según el portavoz de la Junta de Gobierno Local, el 50% lo financiará el Ayuntamiento y el otro 50% se financiará con fondos EDUS y si el aumento del coste de las obras se pagará según Héctor 10 con el dinero sobrante de otros proyectos EDUSI que se destinarán para este. La, esta semana que comienza se podrán presentar ya ofertas y las obras eh, podrían empezar en primavera. Se ha reducido también de 12 a 8 meses la ejecución de las obras porque es una actuación EDUSI y antes del 31 de diciembre de 2023 debe estar lista. Gracias, Ciciar, por los detalles de este proyecto que, al igual que se ha incrementado el precio de la remodelación del Paseo de Germanías, ha subido también el coste de la construcción del nuevo Polideportivo Inclusivo en el entorno del Cementerio Viejo. La Junta de Gobierno aprobó el proyecto de ejecución para que se pueda licitar la obra próximamente. Y esto es lo que se ha encarecido, así lo dijo Héctor. En este caso, aparejado a la aprobación del proyecto de ejecución, también se aprueban los pliegos de condiciones y en este caso con una serie de modificaciones. En el proyecto básico se contemplaba un presupuesto de 8,3 millones de euros, teniendo en cuenta los cambios en los costes originados por la situación de inflación y también teniendo en cuenta los cambios en las tarifas que ha establecido el Instituto Valenciano de la Edificación Estableciendo el metro cuadrado de construcción en 1.243 euros, hoy la Junta de Gobierno local ha procedido a aprobar el proyecto definitivo de construcción en 11,8 millones de euros. También anunció que la voluntad del equipo de gobierno es crear más zonas azules para favorecer el aparcamiento en rotación en zonas comerciales, tal y como informó el portavoz de la Junta de Gobierno local, y es que se ha liquidado el servicio municipal de la zona azul en el último trimestre, con un déficit superior a los 27.000 euros. A pocos días de que acabe el año, aún quedan páginas por escribir en el capítulo de la expropiación de terrenos del futuro Palacio de Congresos. Tras la entrega del escrito sobre la conformidad de los propietarios con la valoración y la expropiación, hace unos días la Diputación dijo que la documentación era incompleta y que faltaba una declaración responsable del alcalde. Con el escrito ya remitido, ahora es el alcalde el que dice que da tiempo, siempre y cuando la Diputación esté dispuesta a facilitar este trámite. Da tiempo. Si la Diputación... Adopta el acuerdo de concesión de la subvención, que es un acto administrativo imprescindible. Nuestro compromiso, que siempre lo he dicho y que ahora lo ratificamos, es pese a las apreturas evidentes, da tiempo. Y conseguiremos cumplir el objetivo. Y... Pues veremos, eh, quedan días todavía para que venga el presidente de la Diputación y, y anuncie que sí, que todo está completado y que ya se han transferido esos cuatro millones y medio de euros al Ayuntamiento para que pueda pagar el suelo a expropiar donde levantar el futuro Palacio de Congresos en el barrio de Altavix. Y Podemos ha denunciado que el nuevo tren Avan Murcia-Alicante, como lo ha denunciado el Partido Popular, otros grupos políticos y otros colectivos, va a perjudicar la conexión ferroviaria de Elche. Para la formación morada, este nuevo servicio solo tiene parada en la estación de Matola y ha supuesto una disminución del número de frecuencias en el Cercanías. Según el portavoz, Moisés García no tiene ningún sentido potenciar Esa parada, la de Matola, completamente desconectada del casco urbano y denuncia que se tarda más en llegar a la estación de Matola que, para coger el aván que a la ciudad de Alicante en el tren de cercanías. La Glorieta, con Rosmar Alonso. de la Liga. Este jueves a las 9 de la noche... ...desde el Metropolitano... ...retransmisión en directo del partido... ...Atlético de Madrid-Elche... Vívelo en el 101.4... tele en Radio Marca... tele -Elche Televisión... ...y también en el 103.7... ...Es Radio... ...Patrocina Grupo Serrano Automoción... ...Colaboran Comercial Persianera... ...Clínica Oftalmológica Doctor Soler... ...Masini Cars... ...Aguila Bar... ...Talleres del Amo... ...Salones Jackpot... ...Hipo La Fibra Ilicitana... Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dendal Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimer, Perretería La llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agullo Citroën, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo Concesionario Oficial Ford, estación de servicios el supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, autodesguaces alicante y material escano. Recuerda, este jueves a las nueve de la noche, Atlético de Madrid Elche en marcador. Pues el partido de el Elche contra el Atlético de Madrid este jueves. Eh puede complicársele al nuevo entrenador por las bajas que sufre y que debilitan a la defensa del equipo. Franjiverde. Es la crónica que hoy nos acerca José Antonio González, que nos la ha ofrecido desde las 7 de la mañana en la que también ha incluido declaraciones de los capitanes del Elche felicitando la Navidad a la afición. Franjiverde. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol regresa a los entrenamientos esta tarde a partir de las seis en el Martínez Valero a puerta cerrada. Pablo Machín concedió libre el día de Navidad a sus futbolistas y este lunes vuelven al trabajo con la mente puesta en el duelo de liga ante el Atlético el próximo jueves a las nueve y media de la noche. Para ese partido el técnico frangiverde tiene a día de hoy cuatro bajas por lesión. Josan, Nico Fernández, Paul Lirola y John. A esta lista hay que añadir a la Blanco, que no será inscrito hasta el mes de enero, tendrá Machín que encontrar alternativas porque encima todas las ausencias se concentran en la parcela defensiva. Entramos en la última semana del 2022 y dos de los capitanes del elche piden sus deseos para el nuevo año. José y Edgar Badía hablan sobre el reto de la permanencia. Para este 2023 espero que, que todos los frangios gocen de, de mucha salud y a nivel deportivo, pues conseguir la ansiedad permanencia y los objetivos que nos hemos marcado eh, y a nivel del Elche Club de Fútbol, a nivel colectivo, a nivel deportivo, tenemos un reto por delante muy importante en el que estamos centrados, que tenemos la máxima motivación para sacar adelante esta situación complicada. Sabemos que la única receta es el trabajo diario, la implicación, la competitividad. Por otro lado, el Elche ya conoce a su rival en la tercera ronda de la Copa del Rey. Será el Ceuta el martes 3 de enero a partir de las 9 de la noche en el Estadio Municipal Alfonso Murube. Tres días más tarde, El equipo licitano recibirá en casa al Celta de Vigo. El presidente frangiverde Joaquín Buitrago valoraba así si en los micrófonos de Teleelge Radio Marca el emparejamiento ante un rival que es colista de su grupo en primera ref. Nos ha tocado una china, ¿no? Porque más que nada no, no por la por la cuestión logística, ¿no? Y el tema de fecha ya viene muy, muy apretado. No, bueno, al final tenemos, nosotros tenemos el pequeño handicap ahora que tenemos pues algún jugador lesionado y algunos coincide prácticamente son casi todos defensas Eso, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que si no fuera por eso, eh, al final sí que tenemos planteo, porque yo estoy viendo los, los partidos que hemos hecho de, de pretemporada, de este de diciembre, y, el, y el, el míster ha puesto equipos distintos en una parte y en otra, y todos lo que han salido han sido muy competitivos. Recordar que como siempre tendremos la última hora del Elche Club de Fútbol a partir de la 1 y 20 en Elche en punta. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Bueno, buen día, con las altas presiones los últimos días de 2022 estarán marcados por el ambiente soleado y las temperaturas casi primaverales. Las nocturnas sí que están bajando algo aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels. Durante esta madrugada hemos alcanzado valores en torno a los 11 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche, en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, hemos rozado los 5-6 grados. Ayer domingo, día de Navidad, ...tuvimos una jornada primaveral... ...en algunas pedanías rozábamos los 24 grados... ...para hoy ambiente soleado... ...con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto... ...viento en calma durante buena parte del día... ...y temperaturas máximas... ...que hoy se aproximarán aquí en la ciudad a los 22 grados. Mañana martes continuaremos con la estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, el viento seguirá en calma, las temperaturas en ligero descenso máximas en torno a los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 11 grados. Y esta será la tónica durante lo que resta de semana. Para miércoles, jueves, días importantes en nuestro municipio, las temperaturas continuarán elevadas. Para el miércoles, valores en torno a los 19 grados. El jueves rozaremos los 20 grados y continuará el ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. La Glorieta con Rosemary Alonso. I was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 El Vilas, Ernesto Joyero, Juan Fran Asencio, Restaurante La Posada, Piscinelia, Método Cristina Petrati, Amal Sol y Ferretería La llave. Una casa que Qué sonidos. Qué sonidos con el bando, con las olas del mar... ...nos llegan a las, eh, a las imágenes, eh, pues nos llegan esas imágenes de Cantó... ...con el arca, de madrugada, con miles de personas arropando... ...un momento de los más importantes y destacados... ...de las fiestas de la Avenida de la Virgen... ...unas fiestas que están muy arraigadas en nuestros corazones... ...porque forman parte de la Festa del Misteri... ...es la leyenda, es como recordamos... cómo llegó la Mare de Deu por mar... ...con la partitura de nuestra representación... ...patrimonio de la humanidad... ...la representación sacrolírica... ...y hay una sociedad también muy antigua... ...que desde hace más de 100 años... Eh, ...preserva y mantiene... ...esta tradición, es la Sociedad Venida de la Virgen... ...y aquí hay una joven que, que... ...digo joven porque es amiga, ¿eh?... ...Fina Mari Román, secretaria de la Sociedad Venida de la Virgen... ...que hoy está aquí, en este programa... ...porque su presidente está haciendo otras cosas... ...y es que se acerca, se acerca ya el momento esperado... Y es muy esperado por todos los ilicitanos, llevábamos ya tiempo de restricciones y de pandemia, que esto nos lo habían quitado. Fina Mari, muy buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Segundo día de Navidad y nada más ni nada menos que... Empiezan las fiestas de invierno, las más populares y arraigadas, las de la Avenida de la Virgen, ¿lo tenéis todo preparado? Sí, y ahora ya podemos decir que ya lo tenemos todo en marcha, están, el presidente, como bien has dicho, está con los preparativos del peregón, está allí dando últimos retoques, viendo todo, cómo se están causando, cómo va yendo allí en, en el Gran Teatro a las, a, a las 7 de la tarde y es Remesanz. ¿Por qué habéis elegido a Remesanz? Yo en la presentación he dicho que es la mujer que más premios y reconocimientos tiene porque nunca ha dicho no a ninguna entidad. No, y aparte de eso, bueno, por lo que has dicho, porque forma parte de la ciudad, es la voz emblemática, todo el mundo en cierta medida la hemos oído de pequeños y demás. Es camarera de la Virgen, es camarera de la Virgen de la Avenida y ella tiene una ilusión... Una ilusión inmensa. Ella dice, soy la preganero del, del 2020. Porque fue nombrada en el 2020 y por las circunstancias no pudo ser. Pero bueno, está ilusionadísima. Sí, mira, mira lo que nos decía. Y lo he tenido guardadito hasta ahora. Y ahora es cuando estoy viendo la posibilidad, efectivamente, de que no se va a suspender. Y estoy en ello. Ahí, dale, dale, dale.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 Me lo imagino. Y yo creo que ahora, si la llamo, seguro que está rectificando algo del pregón. Es un momento muy importante para cualquier pregonero o pregonera. Sí, y además ella tiene una ilusión de hecho está ya en el Gran Teatro. Ah, claro. Está en el Gran Teatro porque vamos a ver, quiere hacer un ensayo ella para ultimar cosas y sentarse y sentirse cómoda y que va a salir todo bien. Además, le va a salir todo muy bien. Lo tiene muy preparado. Bien, pues el 26 empieza con el pregón y el El 27, ¿qué, ¿qué nos espera? ¿Es el día del ilicitano ausente? Sí, el 27 es el día del ilicitano ausente, a las 9, 9 de la mañana, 9 y media, se, en la sacristía de Santa María, se recepciona a la gente que viene de otras localidades, que es ilicitanos que no están viviendo aquí. Luego a las 10 hay una eucaristía, transcurrida, terminada la eucaristía se hace una ofrenda a la Virgen en el Camarín, Luego nos desplazamos hasta el ayuntamiento, donde el señor alcalde recepciona a los ilicitanos ausentes. Iremos acompañadas por la Dolsaina y el Tabalet para hacer un poco de pasacalles y demás. Luego, cuando termina la recepción, se van porque este año hemos hecho una actividad para que conozcan todo el tema de la denominación de origen de la Granada Mollar protegida, la denominación de origen protegida de la Granada Mollar, y iremos allí, estaremos un rato. Y luego se van a hacer una comida de hermandad en el Casino de las Vallas. El que hayáis escogido la DO, la denominación de origen protegida, es porque ellos también eh, hacen algo parecido a vosotros. ¿También se acuerdan de esos ilicitanos que están fuera enviando esas cajas de, de Granada? Claro, eh, es que intentamos un poco que todos los años, porque todos los años se hace una actividad, se ha ido también a la Masa del Tendre, ah. o sea, se va haciendo. Entonces todos los años se hace una actividad en un sitio y para que ellos conozcan cosas de Elche que se están evolucionando y que van, van a evolucionando a lo largo de los años. Y después está el 28 de diciembre, yo creo que es el día también muy especial porque está cargadísimo, eh, se trabaja mucho más pa, desde vuestro punto de vista que el 29, que es la procesión. Sí. ¿El 28 empezáis a las 5, a las 4 de la madrugada? Bueno, en teoría los autobuses empiezan a salir a las cuatro y media, pero ya a las cuatro de la mañana ya está la gente en el eh, que va a, a recepcionar a la gente para que pueda subir a los autobuses, desde las cuatro y media hasta las seis y media. Pero nosotros ya la noche de antes, a las nueve aproximadamente, la Virgen va a la ermita de San Antonio de Padua, la estamos allí custodiando y velando, y a la, a la madrugada se lleva ya a la playa por parte de los buzos, los partes de los botas, como decíamos, los distintos equipos de trabajo que hay, porque hay muchos equipos de trabajo trabajando allí, esta organización, este protocolo. ...están los buzos, están los marineros, están uh -huh. las botas... ...es una cantidad muy grande de gente la que está moviéndose. ¿Y estáis nerviosos porque hay estreno, es cantó... ...Iván Pomar, es que aunque haya sido suplente... ...ahora es cantó, se estrena como tal... ...y es el principal papel. Sí, está, está, está muy emocionado, está nervioso... pero ...porque es lo desconocido de, de enfrentarse él propiamente dicho a la realidad una cosa es ser suplente y la otra es ser él. Pues cuando anunciasteis que iba a ser él fíjate ya qué preocupación tenía y no es para menos, eh, con estos cambios bruscos de temperatura la voz la voz sí. la puede tener, perder. En cuanto a la preparación me estoy preparando la voz porque es muy importante porque te, te pasas el día gritando viva, por lo tanto te puedes quedar afónico. Dinamari. ¿se ha quedado afónico? De momento no. ¡Qué bien! Se ha cuidado, ¿eh? No. Se está cuidando muchísimo. Además, tiene una ilusión y inmensa. Lleva muchísimo tiempo yendo a prepararse para la voz, tenerla bien nítida y bien buena para que le salgan los viva la madre de Dios, que es lo que tiene ilusión. Y hay algo también muy importante hoy. Eh, el Partido Popular lo ha criticado. Dice que el huerto de la Virgen está en un lamentable estado. ¿Cómo...? ¿Cómo afrontáis esta situación? ¿La Madre de Déu llega al huerto de la Virgen y se queda expuesta en un huerto de la Virgen tan deteriorado? Sí, se han cometido una serie, de, de, reform bueno, una serie de, de actos para intentar preservar que no haya ningún problema. O sea, que habéis apuntalado. Sí, han hecho, vaya, vaya. Y se han hecho una serie de cosas que se consideraba que teníamos que hacer y, o que se tenían que hacer. ...para poderlo que se preserve y que no haya riesgo para nadie que vaya... ...y se ha condicionado por parte del ayuntamiento también la parte exterior... ...y está allí terminando los funcionarios del ayuntamiento de acondicionarlo. O sea que han acondicionado la parte exterior y han apuntalado los técnicos municipales... Eh, ...no, los técnicos municipales no, ha sido por parte de la familia... ...de la familia que son los propietarios de, del huerto... ...en principio son ellos lo que, los que lo han hecho... ¿A petición vuestra? Eh, bueno, un poco de todo ha habido. O sea, que habéis negociado con ellos y a la vista de que no ocurra ningún accidente, ¿os han permitido, no han cerrado las puertas de ese emblemático huerto y os han permitido este año... ¿Poder dejar la, la imagen allí y velarla? Sí, eh, vela, bueno, velarla, sí, durante estar con ella... El bueno, de acompañarla, la maniarla, mejor o sea, dicho, porque sí, aquí no hay ningún niña. entierro. No, y aparte que no es por la noche, bueno, pero vale, el tiempo está allí. La familia, sí, la familia siempre ha estado muy dispuesta con la venida de la Virgen cuando se le ha pedido permiso para poder acceder. Siempre han estado dispuestos a ayudarnos sin ningún, ningún impedimento para nada. La, son son mm. ilícitanos. Y la verdad es que la Virgen pasa poco tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? Porque háblanos, eh, es verdad que no pasa toda la noche, llega al huerto de la Virgen y luego ya sale en procesión a, a Santa María. Sí, aproximadamente llega sobre las 2 de la tarde, allí ya hay gente esperándola para estar con ella y demás, y aproximadamente sobre las 5 de la tarde llega todo el cortejo de lo que es la procesión propiamente dicho de todos los entes de la ciudad que van a ...a recogerla... ...y a las cinco aproximadamente... ...sale del huerto... ...y ya nos venimos para Santa María... ...donde se le da la bienvenida... ...a las siete, siete aproximadamente de la tarde. Se queda allí... ...y cuando sale... ...y la procesión extraordinaria... ...que ha anunciado tu presidente... ...José Manuel Sabuco... ...que la Virgen de la Asunción... ...no va a estar sola... ...va a tener... ...pues las imágenes de los santos... ...más populares en Elche ...por el 650 aniversario de su hallazgo... ...que no se pudo celebrar... ...debido a la pandemia... ¿Cuándo se va a producir? ¿El 29? El 29 por la mañana. El 29 por la mañana, a las 11 en punto de la mañana, sale la patrona por la puerta mayor de Santa María y le acompañan eso: los cuatro, los cuatro puntos cardinales que solemos decir, San Crispín, San Pascual Bailón, San Agatángelo, como patrón de Elche, y San Antón. Pues ellos la acompañan en una procesión que va a ser extraordinaria, como habéis dicho. ¿A qué, qué invitados tenéis en la procesión? Bueno, ¿o ¿tenéis ya el trono de San Geles completo? ¿Cómo, cómo se presenta este año la procesión? El trono de San Geles está completo. Además, tenemos muchísimo cortejo. Porque el Cortejo son los niños que van bajo, acompañándolos. Los heraldos. No, no, no. no. Anchelez bajo, ah, del, son el cortejo. Los que no caben arriba. Claro, arriba solo caben 11, 16 niños. Arriba solo caben 16 niños. Y, y claro, como consecuencia de estos años de pandemia, ha habido niños que tenían que haber subido. Claro, ah. solo pueden subir a determinadas edades, porque con las sillitas son pequeñitas. Entonces suben alrededor de los cinco años. Entonces los niños más mayores no han podido subir y tienen ilusión de acompañar a la Virgen. Entonces salen como cortejo, salen bajo el trono como vestidos de Angelet, pero de cortejo. ¿Esto es la primera vez? No, no, ah, no. no. Siempre, siempre. siempre suele haber, lo que pasa es que hay años que tenemos más niños, otros años menos, pero sí, puede haber cortejo todos los años. ¿Y hay alguna otra novedad? Aparte de que estrenáis canto y que hay una procesión extraordinaria por el 650 aniversario. No, no, en principio, bueno, quien nos acompaña, el, nuestro señor obispo, don Jesús, ah, don Jesús, no, perdón, don José Ignacio Munilla, que estaba, Ignacio yo? Munilla, ¿Estaba sí. yo con el anterior. ¿Y con el 29 de diciembre se pone fin a las, a las actividades no. o tenéis una palmera? Tenemos la palmera, pero tenemos el día 30 la misa por los difuntos de, los socios oh no. difuntos de la avenida yeah. y al finalizar la misa se dispara la, la palmera a fin de fiesta. Pero tenéis al, un regalo, el ayuntamiento os ha hecho un regalo, el Castillo de Fuegos Artificiales, sí. el maravilloso mm. Castillo de Fuegos Artificiales que el 15 de agosto no se pudo celebrar porque había que celebrar la nida alba que quedó suspendida. Vosotros lo vais a tener en vuestras fiestas. El día 28 a las 10 de la noche se disparará el castillo de fuegos artificiales de la Virgen. Como nos han dicho, nos preguntaron desde el ayuntamiento que nos parecía nos pareció una idea extraordinaria. Que el día de la Virgen, propiamente dicho, cuando viene, como no se pudo en las fiestas patronales del 15 de agosto, que se disparara. ¿Cómo lo vais a vivir? ¿Tenéis eh, sitio? Porque el ayuntamiento os ha dicho si se va a poder bajar al cauce del río para presenciar el castillo. ¿Os ha dicho algo de cómo está la logística del lanzamiento de este castillo? No, no nos ha dicho. En, en, respecto a eso, no nos ha dicho nada. Simplemente sé que hay un gran dispositivo de policía local que están, porque eh, piensan que va a haber multitud de gente, entonces sé que hay Mucha logística de policía local y de hecho el jefe de la policía local no nos puede acompañar porque está pendiente yeah. de, del castillo. Lo dicho, el 28 se lleva a La Palma con la romería, con el hallazgo, la representación del hallazgo en la playa, después con el huerto de la Virgen y esa pequeña procesión del huerto a Santa María, con el castillo de fuegos artificiales y se nos olvida lo más importante. Bueno, lo he dejado para el final, la carrera de canto a las 3 de la tarde, todo el mundo está... ...dependiente de ella... ...la Plaza de Baix se abarrota... ...al menos antes de la pandemia estaba a tope... ...¿cómo lo estáis vosotros preparando... ...esa carrera, ese recorrido... ...y qué le estáis diciendo a Canto... ...que no es necesario llegar... ...rápido sino... ...llegar y de forma segura?... ...no, nosotros... No, ...nosotros le decimos que él... ...vaya tranquilo... ...con toda la... ...con él se sienta seguro y cómodo... ...y como sabemos que está tan ilusionado... ...y lo va a hacer tan bien... No, ...no tenemos ningún problema... ...él sabe muy bien lo que tiene que hacer... ...conoce muy bien al animal que lleva... ...y sabe, conoce al caballo, sabe todo... ...y cómo, cómo tiene que hacerlo... No ...creemos que no va a haber ningún problema... ...o estamos convencidos de mm. que la Virgen nos acompañará... ...para que no haya ningún problema, ninguna incidencia. Lo último que me queda, Finamari... ¿Por qué eres secretaria de la Sociedad Venida de la Virgen? ¿Cuántos años llevas en esta entidad y por qué? Realmente llevar, llevo siete años. siete años. Entré con José Manuel Sabugo cuando él fue uh -huh. elegido presidente. Me lo propuso y no supe decirle que no. Y desde entonces encantada de, de acompañarle, de formar parte de esta familia, porque la Venida de la Virgen somos una familia. La Junta Directiva que hay somos todos... Uno, no, no tenemos ningún problema entre nosotros, nos apoyamos cuando una comisión de trabajo, porque funcionamos por comisiones de trabajo, cuando una comisión de trabajo termina una actividad de secreta, se pone a disposición de cualquier otra comisión que necesite la ayuda. Somos una familia, somos un equipo, un equipo. ¿Y con qué te quedas de las fiestas de la avenida? ¿Con qué momento? Ay, si tuvieras el... que elegir uno. Uno solo, sí, pues no sé si habría. Ya es muy difícil, ¿eh? Sí. Yo la procesión de la salida de la Virgen, o la bien, no, no sé, la bienvenida. Es que es muy difícil, <risa> me estás poniendo en un compromiso. Me bueno, gusta mucho la salida del día 29 por claro. la puerta. Es que cosas, eso es también que... tiene mucho simbolismo, porque sí. eso significa que habéis podido, lo habéis logrado, sí. que un año más salga por la puerta de Santa María la Virgen de la Asunción, Finamari. Gracias. No, gracias a vosotros por habernos invitado y darnos voz. Y feliz Navidad. Gracias igualmente.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 El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y con la mejor oferta gastronómica para llevar. Consulta nuestros platos en la tienda online y recuerda que estamos en nuestros tres establecimientos. En Maximiliano 297, en Camilo Flamarión 2 y en Patricio Ruiz Gómez, esquina diagonal. Reservas al 966634755. 4755 No olvides nuestra opción vegana. El Fogón Ilicitano. Más de 25 años cuidando de ti.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 La tradicional barbería colomina, ahora también en el centro de Elche, con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo: crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las once y media en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre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 Fin de año en finca La Laguna con Pilsen Restauración... ...a tu reserva en el 965 43 16 81. Un fin de año inolvidable. Este miércoles, Cantó cabalgará... ...para anunciar la venida de la Virgen. No te pierdas la trepidante carrera... ...un resumen de la representación del hallazgo en el Tamarit ...y el inicio de la romería para recoger el arca. Desde la Plaza de Vais, Carrera de Cantó... ...en directo, el miércoles, desde las dos y media... En PLM. Sponsors oficiales, Elche Vilas, Ernesto Joyero, Juan Fran Franasencio, Restaurante La Posada, Piscinelia, Método Cristina Petrati, Amal Sol y Ferretería La Llave. Patrocina Material Escano.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 Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo. so soft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 ...pues hemos llegado a las 12 del mediodía del programa La Glorieta... ...y saben ustedes que la Navidad suele ser la época... ...que más regalos nos hacemos... ...viene cargada de, también de reuniones familiares... ...y muchos hogares se quedan desprotegidos... ...frente a los ladrones... ...que llenan su cesta navideña a costa... ...de esas familias que dejan casas vacías... ...o que no llevan cuidado en las aglomeraciones... Pues bien, para dar consejos de cómo prevenir unas malas Navidades o una mala experiencia por ser víctima de este tipo de delitos, tenemos con nosotros a la portavoz de la Policía Local, a la responsable de la comunicación, María José Aranda. Muy buenos días, María José. Muy buenos días. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos y todas. La pasada, el pasado mes también estuviste aquí en este programa La Glorieta... ...y ya no hemos querido pues, eh, desaprovechar esta oportunidad... ...de tenerte todos los meses... ...para que nos hables de cuestiones que interesan mucho a la ciudadanía... ...sobre todo a la hora de protegernos frente a los delitos... ...y las Navidades es una época donde se incrementan los robos... ...en estos momentos la Policía Local y Policía Nacional... Lo estamos escuchando que han reforzado los agentes en las zonas comerciales porque hay detenciones, pero también se están produciendo más robos de lo habitual del, del resto de, de meses del año. Vamos a ver, en primer lugar, eh, sí que me gustaría expresar bueno, pues, nuestro agradecimiento porque contéis con nuestra presencia y que de alguna manera nos prestéis este gran altavoz para eh, bueno, pues llegar al público y tener la oportunidad de... Eh, pues eso, eh, de alguna manera dar, ofrecer esos consejos en este caso de seguridad pero seguramente habrá otros temas que quizás sean también de interés con lo cual en primer lugar ese agradecimiento. En cuanto a la, la pregunta que planteas, efectivamente cuando llegan épocas como la época estival, eh, las vacaciones, ahora en época navideña evidentemente se tienen que reforzar, se hacen unas campañas que están planificadas precisamente para esas épocas, porque de manera sistemática se repiten una serie de situaciones. Concretamente, la época navideña, eh, intensificamos en diversas áreas la actuación policial. En primer lugar, eh, bueno, pues estamos muy presentes con campañas eh, de prevención eh, de venta de productos que pueden constituir un riesgo, Hablamos de juguetes que nos reúnen bueno, pues las condiciones de etiquetado, de seguridad, de garantía, para llegar al mercado e incluso bueno, estamos pensando además en el público más frágil, más vulnerable, que son nuestros hijos, son los niños. También estamos pensando en elementos, eh, iluminación, guirnaldas navideñas, que pueden también, si no reúnen los requisitos de garantía de seguridad, porque no han estado fabricados y no se han comercializado siguiendo o mm, superando esos controles de seguridad, pueden constituir un riesgo de incendios, entre otras cuestiones. Con lo cual eso, por una parte, también eh, cuestiones de tráfico. Pero sí. eso es muy importante. Sí. Esas inspecciones las estáis realizando y ¿cuáles son los resultados? ¿Estáis retirando material defectuoso? Sí, eh, a ver, en, mayoritariamente, digamos, eh, las inspecciones que se hacen en todos los comercios que tienen a la venta este tipo de elementos... En general, es que bueno, pues reúnen las condiciones, se comprueba el etiquetado, la procedencia, las garantías de seguridad y, en principio, bueno, pues la mayoría de los establecimientos ponen a la venta eh, materiales, elementos homologados, homologados esos mm. productos que ofrecen garantía. Sí que es cierto que si se han detectado puntualmente, como así ha sido, pero de manera muy puntual, muy aislada, bueno, pues se han eh, procedido al decomiso para asegurar, en primer lugar, o para comprobar, si son o no son, y hacer ulteriores comprobaciones. Con lo cual, eso se hace en todas las campañas y esta no es diferente en ese sentido. Y si ustedes no han llegado... La gente no ha llegado a retirar ese material peligroso, defectuoso, ¿cómo el consumidor nos podemos dar cuenta? Bien. Consejos. Vamos a ver, eh, en cuanto a los juguetes, hay una página web, de hecho, nosotros lo hemos publicado, porque nos hacemos eco de todas estas cuestiones de interés para el público en general, segurbaby.com, en esta página web se comprueba, es fácil comprobar, bueno, pues, cuáles son esos eh, juguetes, esos materiales y productos que no reúnen las condiciones. Además se nos da eh, bueno, consejos, cómo comprobar el etiquetado, eh, ¿qué, cuál es la etiqueta que tiene que eh, disponer ese material. También hay otra cuestión que aunque no se nos alerte como padres o como personas adultas que seleccionamos, Ese material para ponerlo a disposición a nuestros sobrinos, a los nietos, a quienes sean, también tenemos que valorar, evidentemente, la edad de la persona, del niño. No es lo mismo un niño, bueno, pues de un bebé de dos años o de un año, que un niño que tiene una cierta edad, no solamente por la conveniencia de la selección, de la elección. ...de ese juguete... Claro. ...sino también por los riesgos... ...de un mal uso... ...o incluso de sofocación... ...de atragantamiento... ...que pudiera constituir. Bueno, pues nos estabas hablando también... ...porque tenéis muchos frentes abiertos... Sí. El tráfico... ...supongo que eh, ibas hacia los controles... ...de alcoholemia y... Eh, ...pues un consumo excesivo también de drogas... ...en estas épocas donde hay tanta... Eh, ...reunión familiar y de amigos... Así es, y fiestas, la... ¿cómo, cómo lo, lo estáis controlando? Sí, bueno, pues ya desde hace varias semanas... Eh, Ya se están montando esos controles que seguramente todos los que somos de aquí de la ciudad los hemos podido ver. Son controles, son dispositivos estáticos de tráfico donde bueno, pues se hace la comprobación, se verifica que esas personas que están eh, conduciendo un vehículo a motor están en condiciones, es decir, no han consumido. Vamos a ver, en general en España bueno, pues la cultura del alcohol existe cierta permisividad, tolerancia, estamos acostumbrados... ...a que la mayoría de las celebraciones, reuniones familiares... ...comidas de empresa que son tan habituales en esta fecha... ...bueno pues se hacen en una mesa donde la gente ingiere... Eh, ...pues entre otros tóxicos pues el alcohol ¿no? Y hay cierta eh, tolerancia por costumbre... ...el problema no es ese en principio... ...el problema es cuando decidimos ponernos al volante... ...coger un vehículo y asumimos un riesgo... ...no ya de que se nos denuncie... ...o de que se nos retire el permiso de conducir... ...o, o de vernos en un juzgado respondiendo por qué hemos realizado esto, sino sobre todo lo principal es provocar un siniestro vial, causar lesiones a terceras personas, a los ocupantes de nuestro vehículo o incluso a nosotros mismos. Evidentemente se montan esos controles con ese objetivo evitar reducir ese riesgo porque lo constituye de esas personas. Y en ese sentido bueno pues lo hacemos, eh, como decíamos, desde hace varias semanas porque sabemos que las comidas de empresa no se hacen en época estival, sino que se adelantan las celebraciones bastante. Y María José, ¿cuáles son los resultados hasta ahora de esos controles de alcoholemia? Eh, esa, poca, ¿Esa tolerancia al alcohol está más arraigada entre las personas mayores, los adultos, que los jóvenes? Pues hay de todo. Realmente no me atrevería tampoco ya. a clasificar por rango de edad porque sería de alguna manera también estigmatizar ¿no? y contribuir a esa, a esa imagen de los jóvenes, de los mayores. Eh, yo creo, si me permites, es que va en función de la persona. Somos personas, tomamos decisiones, valoramos los riesgos Y hay personas bueno, pues que asumen ese riesgo, desgraciadamente, y de ahí el que tengamos todas esas actuaciones con denuncias administrativas, incluso judiciales, en función de la situación y las uh -huh. circunstancias, pero no me atrevería tampoco yeah. a, a señalar un rango de Pues fuera gangolera. los biches y vamos a los hechos. Uh -huh. También estáis con un dispositivo para reforzar las zonas comerciales. ¿Se roban mucho carteras y en comercios por eh, los hurtos al descuido? ...en esta época, ¿se incrementan? Vamos a ver, sí que existen... ...bueno, pues tenemos aquí muy cerca la Feria de la Navidad... ...en el Paseo de la Estación, donde hay los centros comerciales... ...donde la gente además de manera masiva sale a realizar las compras... ...donde además a veces vamos con los niños pequeños... No, ...estamos distraídos o hay aglomeración de personas... ...y no estamos muy atentos... ...en ese sentido, claro, existe un mayor riesgo... ...porque hay, se da, se repite con más asiduidad o de manera más eh, cuantitativamente mayor este tipo de situaciones, con lo cual evidentemente los índices sí que se elevan, pero evidentemente van en función de la cantidad o, o de la repetición de los hechos. Quiero decir, eh, en ese sentido lo que tenemos que tener muy presente todos y cada uno de nosotros y nosotras es bueno, pues ciertas medidas de seguridad que a veces bueno, vamos tan atentos o pensando en otras cosas y nos distraemos. Cuestiones como hoy en día es tan fácil pagar con medios, las tarjetas de crédito, pagamos con cualquier dispositivo móvil. No necesitamos llevar mucho dinero en efectivo, porque evidentemente la mayoría de los hurtos en este sentido van dirigidos a no solamente joyas, pero sobre todo dinero en efectivo. Eh, tenemos que tener muy presente bueno, pues que si tenemos una cartera, tenemos un bolso, tenemos que llevarlo de manera controlada, preferentemente en bandolera, en la parte delantera. Si están los bolsillos, bueno, pues ver de qué manera lo llevamos, para por lo menos dificultar. Dificultar porque cuando nos encontramos en una multitud, entre una multitud de personas, con una masa, bueno, pues, evidentemente nos estamos tocando y es inevitable el contacto con otras personas. Y ahí es donde bueno, pues, no siempre se dan cuenta las personas de que ese contacto eh, ha llevado a que aprendan mm. algo de nuestros bolsillos, de nuestro bolso o de nuestros eh, objetos personales. Y después están las casas, que se dejan eh, solas durante algún tiempo por las reuniones o los viajes. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, en cuanto a los robos dentro de las viviendas, de las propiedades, eh, evidentemente los consejos son claros. Vamos a ver, si vamos a estar ausentes, porque hemos decidido salir de vacaciones y ausentarnos de casa unos días, es una cuestión que yo creo que eh, en principio todos conocemos, pero que se nos olvida. En primer lugar, adoptar las medidas de seguridad lógicas y racionables. Eh, Tenemos una alarma, la dejamos conectada. Tenemos cámaras de seguridad, ya sea con central de alarma o a través de un sistema domótico personal que controlamos, pues estar muy atento. La simulación de presencia hoy en día es muy fácil, con cualquier dispositivo existen muchísimas aplicaciones que podemos adquirir o que podemos eh, contratar que nos van a permitir... ...el cambio de luces, la simulación de movimiento... ...ese tipo de cosas que también dificultan... Eh, ...reforzar o asegurarnos de que... ...bueno pues las eh, puertas, las ventanas si tenemos rejas... ...todo esto hace, ¿por qué? Porque dificulta la facilidad de que alguien acceda al interior... ...ya le va a obligar a realizar un acto de fuerza... ...para poder eh, acceder al interior de nuestra vivienda... ...cuestión también muy importante... Mmm, No vamos o no debemos facilitar esa información que a veces nos vamos de viaje y en nuestras redes sociales contamos dónde estamos en cada momento, cuándo vamos a volver y ese tipo de cosas que nosotros a veces... ¿Todavía se hace? Todavía se hace, lamentablemente. Cada vez menos, pero se sigue haciendo. Dar demasiada información. ¿Y lo comprobáis que puede haber una relación entre un robo en una vivienda con el anuncio de los propietarios de que se han ido en redes sociales a tal sitio o van a volver? ¿Eso lo, lo, los, lo tenéis por estadística o...? ¿Lo habéis comprobado? Nosotros no porque, en primer lugar, es decir, se sabe porque se pregunta, se dice, Ajá. en ocasiones nos llaman, bueno, he estado tres días fuera, me he encontrado tal, usted lo, pero quiero decir, la patrulla lo, lo pregunta Ajá. y sí que lo objetiva de alguna manera. Cierto es que nosotros no recibimos las denuncias porque la formalización de la ya. denuncia se tiene que hacer, bueno, pues bien en comisaría de Policía Nacional o si pertenece a una de las pedanías que es competencia de Guardia Civil en el puesto de Santa Pola de Guardia Civil, con lo cual nosotros no, no llevamos ese control estadístico porque no, pone, no disponemos de esa información, pero sí que lo preguntamos y en muchos casos sí que nos reconocen que efectivamente, que sí que lo han hecho, pues sí que subí. M básicamente se lo hacemos ver para que aprendan o que entiendan que puede ser que eso haya facilitado el hecho de que alguien tuviera información. Eh, otra cuestión que también recomendamos es algo muy simple pero que a veces no caemos en hacerlo. Si disponemos, que no siempre se da, pero si tenemos un vecino, una vecina de confianza, alguien que está cerca de nuestra casa y de verdad es de nuestra confianza, no está de más que le hagamos saber que vamos a ausentarnos de casa durante unos días. ¿Por qué? Bueno, pues porque el vecino es la persona mmm, que está más cerca incluso que la familia. La familia puede que no vivan aquí o que vivan bueno, pues en otra dirección y no sean conscientes. El vecino sí que está. Y si escucha ruido y sabe que nos hemos ausentado y que no tendría por qué haber ruido, de hecho se nos llama en muchas ocasiones y se nos dice, mire, es que me consta que los vecinos no están y estoy oyendo este ruido y nos alertan o incluso alertan al propietario de la vivienda. ¿Hay alguien en tu casa? Es que estoy oyendo esto. Con lo cual es una cuestión que no nos cuesta nada, es coste cero, ¿verdad?, Y para nosotros, eh, me refiero como propietarios, como eh, bueno, pues responsables del cuidado de nuestro domicilio que hemos dejado durante unos días, nos puede ser de muchísima utilidad y desde luego para la policía también, para poder reaccionar lo antes posible. Qué importante es llevarse bien con los vecinos. La colaboración ciudadana suele resolver la mayoría de, las, de los casos que la policía investiga. Lo tenemos en los resultados que, o en las notas de prensa que nos hacen llegar. María José... Eh, lo importante, eh, cuando todo nos falla, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer cuando el delito está consumado? ¿Hay que entrar a casa o hay que esperarse llamar inmediatamente? ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando llegamos y nos encontramos que han entrado en casa? Bien, cuando lamentablemente nos encontramos que volvemos a casa y vemos, por ejemplo, que suele ser lo más habitual, vemos que el bombín de la cerradura o incluso la puerta presenta indicios, esos signos evidentes de haber sido forzada, lo mejor es que no accedan. En primer lugar, porque no sabemos si puede haber alguien en el interior y eso puede suponer una situación de riesgo para eh, el propietario de la vivienda o el, eh, digamos, el morador de la vivienda que vuelve y no sabe qué se va a encontrar. En primer lugar, por eso, fundamental, lo que tiene que hacer es llamar directamente, comunicarlo, permanecer a la espera, pero no acceder. También hay otra cuestión que es muy importante, que es la posible contaminación de pruebas. Cuando accedemos a un lugar, dejamos eh, de manera involuntaria, si tocamos algo, si nos movemos, si pisamos, podemos estar alterando esas pruebas que luego la, policía judicial, la Unidad Judicial de Policía Nacional, o en su caso Guardia Civil, ...pueden eh, uh -huh. recopilar y que les va a permitir llegar a la localización la, a la investigación... ...formular o adelantar la uh -huh. investigación para localizar a los posibles responsables... ...con lo cual en ningún caso es conveniente que se acceda. A veces ocurre bueno, pues que ese forzamiento ha sido leve o que incluso no se aprecian los indicios... ...y se accede a la vivienda y de repente se encuentran cuando ya han estado un ratito... ...dentro de la casa, una de las habitaciones eh, bueno, pues revuelta, que suele ser lo normal... En este caso, evidentemente, no lo ha hecho con intención, simplemente lo desconocía. En uh -huh. ese momento es cuando activamos lo que acabamos de decir, llamamos a policía, a través del 112 o de los teléfonos directos, pero el 112 está muy bien y siempre lo decimos porque de alguna manera primero nos geoposiciona y si es en términos, digamos, del núcleo diseminado o núcleo rural, es más fácil la localización uh -huh. y sobre todo porque activa todos los recursos, todos los cuerpos uh -huh. policiales competentes en ese lugar. ¿Y todos los robos que se producen en Navidad son iguales en las viviendas? ¿Son todos iguales? ¿Eh, eh, ¿Fuerzan la puerta de entrada? Eh, ¿Las señalan, nos vigilan? Los amigos del Baje, ¿no? Bueno, siempre decimos, eh, porque tendemos a pensar que los delincuentes son tontos, evidentemente no se les puede atribuir... Bueno, algunos sí, se dejan abandonados, por ejemplo, el carnet de identidad, ¿no? <risa> ha pasado no en una, sino en dos ocasiones aquí no en Eche. No podemos calificarlo de tonto, pero sí de torpe. Bueno, en este es... caso podemos atrevernos... Bueno, y ha habido quien se ha quedado enganchado en la chimenea, <risa> y los bomberos cierto. han tenido que rescatarlo. Cierto, cierto. Habréis visto de todo. De todos los colores y de todas las formas. Vamos a ver, eh, no podemos generalizar, sí que evidentemente bueno, pues nos centramos quizá en lo que estadísticamente se repite más, que viene siendo bueno, pues ese forzamiento de puerta, pero hay otros, eh, sobre todo en núcleo rural, eh, el saltado de las vallas, uh -huh. o incluso la rotura del vallado perimetral para poder acceder y luego acceden a través de una ventana, rompen, es decir, hay muchos métodos. Es decir, el, el acceder en todo caso sería robos, porque está claro que estamos hablando o de un escalamiento o de provocar daños eh, para poder acceder al interior de esa vivienda, pero eh, en función sobre todo del presunto autor de los hechos, eh, bueno, pues hay personas que, digamos, todos, si me permites, ¿eh? los hay más profesionales, incluso en el mundo sí, de la sí. delincuencia, sí, los hay más torpes. Y organizados. Efectivamente. Que siempre damos esas noticias de que habéis podido desarticular eh, grupos organizados. Uh -huh. ¿Y qué se llevan? Sigue, porque antes desvalijaban, ahora ya lo que cabe en una mochila. Bien, afortunadamente no estamos en nuestra ciudad sufriendo, desde hace muchísimo tiempo estamos en una situación, digamos, eh, donde los niveles... ...de este tipo de delitos patrimoniales son más que aceptables... ...somos, Elche somos una gran ciudad... ...y como tal evidentemente tenemos los beneficios... ...de una gran ciudad pero también tenemos sus inconvenientes... ...y este tipo de delincuencia evidentemente va asociado... ...bueno pues con una de las particularidades... ...de las grandes ciudades... ...afortunadamente los niveles son más que tolerables... ...no tenemos una situación de riesgo pero sí que es cierto... ...que tenemos que seguir trabajando en ello... Eh, ...sobre todo desde el punto de vista de la prevención... ...prevención cómo Bueno, pues hablabas antes, Rosmari, de la colaboración de la ciudadanía. Para nosotros es fundamental. La eficacia de los cuerpos policiales, de todos los cuerpos policiales en todo el mundo, dependen directa, directamente del nivel de colaboración, de cooperación de los públicos externos, es decir, de la ciudadanía, de las personas. ¿Cómo lo tienen que hacer? Evidentemente, no convirtiéndose en héroes, no asumiendo un riesgo, pero sí llamándonos e informándonos. Y en ese sentido, nosotros apostamos muy mucho por estar cerca de la ciudadanía, por recordarles bueno, pues, la importancia de, de su contribución para permitirnos que nosotros podamos hacer su trabajo, nuestro trabajo. Y además, eh, durante los 365 días al año, estas navidades habéis hecho guardias, el alcalde no se olvidó de vosotros, estuvo con el concejal de Seguridad Ciudadana felicitándoos por vuestro trabajo el pasado sábado, el día de Nochebuena. Uh -huh. ¿Te tocó trabajar en Nochebuena o en Navidad, María José? No, yo ese día no, no estuve de servicio. Qué suerte, ¿no? Qué suerte. No estuve de servicio. Eh, esa visita la hacen, yo creo que todos los años. Yo Llevo prácticamente Bien. 22 años en la Guardia. Yo creo que siempre bueno, pues han tenido esa deferencia de acercarse y agradecer bueno, pues, eh, a los que trabajamos esos días. Yo, concretamente, bueno, pues no, no tuve servicio ese día, pero muchos de mis compañeros y compañeras ahí estuvieron Y bueno, eh, no, no tenemos horario, es decir, claro. eh, es que no, no podemos parar la seguridad y, y sobre todo, bueno, pues trabajos como este, pero no solamente el sector de la seguridad que engloba a los cuerpos policiales, también el sector sanitario, eh, limpieza, es decir, hay muchos mm. sectores que están implicados, que a veces, bueno, pues no los recordamos, no los tenemos presentes, pero que hacen una labor muy importante, 24 horas al día, todos los días del año. Pues hay que acordarse de ellos. María José, muchas gracias. ¿Qué le vas a pedir? al 2023 Suena tópico, pero salud salud y bienestar Para la ciudad, gracias María José Aranda, portavoz de la Policía Local y responsable de la comunicación Feliz Navidad Igualmente, feliz Navidad mountain or mountain following young the star born a king on Bethlehem's plain gold I bring to crown him again king forever ceasing ever over us all to reign oh star Let the breeze of light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 Contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas, camas articuladas, sofás y canapés. Y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de Visco Gel con cuatro zonas de confort. Visco Descans, todo lo relacionado con el descanso. Visco Descans, calle Cayosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot.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 Fin de año en WorldScar Multimarca de Grupo Paredes Automoción. Empieza el 2023 estrenando el coche de tus sueños con las mejores condiciones. Ven a visitarnos a nuestras instalaciones de Alicante, Elche y Orihuela o conoce nuestro stock en WorldScar.es. WorldScar World's Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium totalmente revisados y con kilómetros certificados. Pues cuando quedan cuatro minutos para llegar a las doce y media... ...lo hemos anunciado... Vamos a escuchar de forma íntegra el mensaje navideño que el alcalde Carlos González grabó la pasada semana en la Plaza de Baix. Estos fueron sus deseos para 2023. Estamos ya en plena Navidad y quiero transmitiros un mensaje de afecto y desear a todos y todas felicidad, salud y paz.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 ...cada uno, cada una desde nuestra actividad... ...desde nuestra responsabilidad individual... ...con nuestro esfuerzo contribuimos al progreso... ...y a la prosperidad colectiva... ...somos un municipio de hombres y mujeres luchadores... ...emprendedores... ...siempre dispuestos a esforzarnos... ...para hacer realidad nuestros proyectos... ...y nuestras ilusiones... ...por ello mi gratitud a todos y todas... ...porque juntos estamos construyendo una ciudad mejor... ...acabamos un año complejo marcado por la invasión de Ucrania por Putin y por sus consecuencias humanitarias, sociales y económicas para los ucranianos y para todos. Pese a ello, 2022 está siendo un periodo de crecimiento económico y del empleo en España y también en Elche. Afortunadamente tenemos cifras históricas de empleo y de afiliación a la seguridad social y el año acaba con mejoras notables en los servicios públicos y con avances sustanciales en nuestros equipamientos educativos, deportivos, culturales y sanitarios. De cara a 2023 tenemos en marcha un conjunto de proyectos de calado cuyo fin es seguir impulsando el empleo, el crecimiento económico y modernizando la ciudad para que Elche siga siendo un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 Pero ante todo, deseo que los 234.000 ilicitanos pasemos unas muy felices fiestas. Que vivamos días de afecto, amistad y convivencia con responsabilidad. Y desde luego que 2023 sea un gran año para Elche. Un gran año para todas las familias ilicitanas. Bones festes a tots y totes. Mol feliz Nadal. 101.4 Teleelch Radio Marca. Los momentos más familiares se viven alrededor de una mesa. Navidad, Año Nuevo, Reyes. Disfrútalos como te mereces en Restaurantes Águila Bar. En estas fechas tan entrañables os esperamos en Águila Bar, en el centro Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Feliz Navidad. Hola, soy Organic. Tras el sector Quinto y el Pla, pasamos al siguiente nivel, el Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barrio de Pont nou y Carrus Oeste. Con vuestra ayuda me zamparé todos los residuos orgánicos para convertirlos en compostaje y contribuir desde Elche con el medio ambiente y la economía circular. ¿Tienes